Las 10 y 40. Saludamos a esta hora en Radio Kermés a Fernando Suárez, referente de la Libertad Avanza en General Pico. Fernando, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Mauro? Bien, bien. ¿Todo bien? bien? Bien, bien, Bueno, ¿todo bien en la Libertad Avanza o todo mal? No, bien, bien. Bien. Todo bien. Ajá. Digo, digo porque, bueno, nosotros estuvimos siguiendo el caso a través de, como lo han seguido otros medios y hemos escuchado por lo menos las voces algo disidentes de el, el partido de Libertad Avanza, que ahora tiene una nueva conformación y que dejaron de lado a uno de los referentes, en este caso Luciano Ortiz, que que es el, el director del PAMI acá en la ciudad de Santa Rosa. Después de todo esto, eh, ¿cómo se está conformando la nueva la nueva gestión de la Libertad Avanza en La Pampa? Bueno, eh, a ver, quedó... Hace poquito se hizo un, una reunión del Congreso Provincial y ahí es donde se eligieron las nuevas autoridades y quedó como presidente en este momento Juan Pablo Paterer. Claro. Eh, y bueno, y se, renovaron, se renovaron todos los cargos que tienen que ver con eh, la, la, el Consejo Ejecutivo, digamos que son ocho en total. bien eh, y, y bueno, el momento no hubo, por un tema de, de las... Bueno, fue justo el, el sábado pasado, así que por un tema de la fiesta y demás, no hubo todavía ninguna reunión, digamos, del de, de consejo, digamos. ¿Todavía no? No, todavía no, no. Bien. ¿Y vos formás parte de ese consejo? Yo estoy eh, como tesorero, no el tesorero por el momento por carta orgánica está por fuera del consejo, pero bueno, es una próxima modificación que tenemos en la carta orgánica, de, de es un Digamos, un próximo paso a dar es modificar la carta orgánica, Ajá. este adaptarla a nivel nacional y bueno ahí quedarían reformuladas digamos la, la, digamos la todo lo que sería la parte de, de, de autoridades. Digamos. Bien, cuando decís estás por fuera, ¿quiere decir que no estás manejando, o por lo menos no estás sabiendo lo que está pasando adentro? Sobre todo un tesorero que está manejando los dineros, o por lo menos eh, en qué sí, se gastan. En, en realidad había un, un tema, digamos, ahí de... de llamémosle... la En, la, en el armado de la carta orgánica el tesorero por supuesto que tiene que estar dentro de la de cualquier comisión directiva de cualquier entidad digamos porque es parte fundamental este, pero bueno en su momento este parte de las de las torpezaslammos leo de las o de cuestiones de confección de la carta orgánica este, de la gestión anterior este, este tenía que ver con esto también ¿no? de que el tesorero por ejemplo quedaba fuera de, de, de, de la parte ejecutiva cosa que no es No es para nada. Qué raro eso, ¿no? Es razonable, digamos, ¿no? Claro. No existe ninguna ninguna agrupación ni en los clubes ni en las asociaciones civiles. Pero pasen eh, la Libertad Avanza. Y pasaba en la pasaba en la en en como es, en la en, en, anteriormente pasaba eso, con lo cual, bueno, yo obviamente tenía participación eh, en, en información, pero no no tenía no era convocado a las reuniones, porque las Bien. reuniones de de consejo Bien, eh, se ha dicho en estos días que la Libertad Avanza eh, ha sido eh, copada por otros partidos políticos digo, hasta el propio presidente está asignado siendo del PRO en el en el caso tuyo, vos venís desde una militancia de la Libertad Avanza ¿desde siempre o tenés otro recorrido, otra historia de militancia en La Pampa, en otros partidos? No, no, yo me integré desde el primer momento en un momento inicié con Partido Libertario y Y bueno, ahora continúo en la Libertad Avanza. ¿sí? Siempre siempre que, dentro que, de la Libertad Avanza. Siempre dentro de la Libertad Avanza, sí, sí, correcto. Bien, y que ahora haya un presidente que, digamos, que tiene una referencia con el PRO, ¿cómo lo ves? y Bueno, a ver, creo que es, una, es algo que, que previo a las... Eh, a ver, durante las elecciones y con posterioridad a las elecciones del año pasado, este, eh, está claro que hay una hay una unificación, por lo menos de algunos participantes que originalmente venían del PRO, eh, bueno, decidieron en algunos casos este, integrarse a este gobierno y, bueno, y coronó parte de la libertad avanza, digamos. Por eso no nos tiene que extrañar que pasen este tipo de cosas en La Pampa también. Eh, el, el tema es que, que, que seamos fieles a los al, al, al mandato, a la línea, digamos, que, que, que nos bajan desde, desde Nación, digamos, ¿no? Es decir, no no identificarnos como la libertad avanza y después queremos hacer otra cosa. Eh, eso es lo que nosotros, por lo menos, de Pico, que es de donde, más, de donde soy yo y donde más estamos participando, digamos, nosotros somos fieles a la línea nacional. Uh -huh. Y bueno, y con todo este cambio creemos que vamos a ir, vamos a hacer un cambio de rumbo en ese sentido y vamos a, a poder este, integrarnos finalmente a, a la línea nacional, cosa que con anterioridad no lo habíamos podido hacer. ¿Y creen que Luciano Ortiz no fue fiel a esas ideas? No, para nada. No, no, por eso justamente se hizo una renovación completa de la de la parte de la, de la comisión directiva, digamos, que uh -huh. se, bueno, se llama Consejo Ejecutivo, digamos, en, en nuestra carta orgánica. Bien. ¿Y, ¿Y en qué no fue fiel Ortiz? Bueno, un montón, varias cosas, Este, como falta de presentación de fichas de afiliación, este extravío o desaparición de esas fichas, eh, la carta orgánica no se condice con la carta orgánica de nivel nacional, cosa que este, este año este, era era el compromiso poder hacerlo, se nos pasó todo el año y todavía recién ahora pudimos este, eh, o vamos a tomar ese camino. Eh, y bueno, hay, una, hay otra serie de cosas que tienen que ver con irregularidades en el expediente y demás, y bueno que no hacen a la digamos el compromiso asumido este en, en, a principios de este año con, con con nación digamos este que éramos íbamos a ser una de las primeras provincias en integrarnos al partido la libertad avanza este casi te diría como creadores y hoy todavía estamos afuera digamos así que todo eso se debe a la gestión anterior y uh -huh. Y cómo se manejó Ortiz, si es que se puede contar o hasta donde quieran contar con eh, con los cargos que hubo en la Pampa. Sabemos que Ortiz es parte del de, de PAMI, que Nicolás Bocci está en ANSES, que bueno, que ahora el nuevo presidente es parte de la, del del de, de perdón, PICO eh, PAMI de PICO. Eh, ustedes también tienen para criticarle algo a, a Ortiz cómo se manejó respecto a eso puntualmente o no? Bueno, mira hay dos temas. Por un lado, el gobierno este, de Javier Milei ha sido bastante restrictivo en el tema de asignar cargos. Este, en general, eh, ha tenido, digamos, eh, pocas designaciones, llamémosle. Eso ha sido una realidad que a nosotros también nos ha tocado. Con respecto al tema de los cargos que particularmente fueron designados, creo que son los mínimos necesarios, digamos, para, para esos organismos para que puedan seguir gestionando, digamos. Eh, en cuanto a, a si es correcta esa designación y demás, creo que no me corresponde opinar de eso. Supongo y creo este, que la evaluación la habrán hecho eh, a nivel central y este, de parte del gobierno y habrán tomado esa decisión a conciencia. de uh -huh. eh, ¿Y cómo están viendo el año que viene? ¿Es un año eh, político? ¿Es un año electoral? Es un año eh, importante, sobre todo por las decisiones que se tomen, eh, con la mirada puesta desde La Pampa hacia eh, lo nacional. En La Pampa ustedes están eh, con buenas bases como para este eh, proyectar eh, una buena elección para el año que viene. Por ejemplo, un referente que no sé si es referente de ustedes, pero Miguel Solé, que ha pasado por varios partidos políticos, entre otros el PJ... Eh, el macrismo y ahora es supuestamente libertario dijo que está cantada eh, está cantado el, el, el triunfo de la libertad avanza en La Pampa Bueno, eh, tal como vos dijiste eso va a ser un año muy movido este, nosotros vamos a iniciar con un cambio de carta orgánica con una adaptación, una modificación con lo cual eh, eso nos va a permitir integrarnos definitivamente a, al partido de nivel nacional Este, comandado en este caso por Karina Millet, con lo cual eh, la, la, la relación y el trabajo en conjunto con ellos se va a estrechar y vamos a seguir toda la línea este de nivel nacional. Así Ajá. que en ese sentido nosotros estamos vamos a estar mucho mejor de lo que estamos ahora este, y en La Pampa particularmente eh, hay una estructura, hay gente... Eh, y tenemos todas las posibilidades de hacer un buen desempeño en las próximas elecciones, no tengo ninguna duda de eso. Bien, cuando decís que hay gente, ¿hay candidatos? Hay candidatos y hay estructura para para soportar, digamos, todo lo que es llevar adelante una elección, como nos toca a fines del año que viene. Uh -huh. ¿Y solos o con el PRO? Y bueno, eso todavía no está muy definido. Yo creo que se ve dando... Eh, en estos primeros meses del año del año que viene se va a ir digamos como aclarando el panorama uh -huh. eh, vamos a ver ahí hay, hay hay como charlábamos antes no hay hay gente que directamente se ha pasado la libertad avanza porque bueno tiene sus ideas este, claras con, con, con este partido eh, y, y otra gente que todavía sigue perteneciendo al pro que tiene intenciones de de seguir en la línea digamos, de, o de colaborar con la línea nacional este, o con el gobierno nacional pero bueno, siguiendo todavía este, perteneciendo al PRO eh, y bueno, veremos si eso finalmente termina siendo una unificación completa o una alianza o nada, digamos. eso todavía está eh, por definirse como bueno se puede ver también a nivel nacional este en otras partes también está sucediendo lo mismo eh, Sería histórico para la provincia de La Pampa, quizá también para a nivel nacional, que eh, La Pampa no tenga representantes del PJ o del peronismo a nivel nacional. ¿Ustedes creen que están en condiciones de desbancar un, un partido como el PJ en La Pampa con representación nacional? Sí, no tengo ninguna duda. Ajá. Ninguna duda que eso es posible llevarlo adelante. Eh, lógicamente va a requerir de nosotros tomar eso con la responsabilidad que implica, ¿no? Este, creo que la sociedad pampeana se ha manifestado el año pasado y nosotros hoy las mediciones nos dan incluso superiores a las, a, la, a los votos que obtuvo Javier Millet el año pasado. Así que eh, no tengo ninguna duda que, que, que nuestra programada va a ser buena, pero debemos trabajar para llegar a, a, a que eso finalmente se concrete. Es un poco la responsabilidad que asumimos todos los que estamos participando en el partido. ¿no? Y sobre todo que se un poco se limen las asperezas de la gente que se quejó de otras localidades por este acuerdo del que estábamos hablando. Eh, ¿Eso lo están viendo, lo están analizando, están intentando acercar posiciones para que los que los criticaron de afuera hoy digan, bueno, podemos estar unificados eh, o por ahora no les interesa esa parte? Bueno, particularmente voy a hablar por mí. este Yo he sido uno de los que más ha tratado de de que aquellos que se sentían afuera o disconformes de cómo se venían llevando las cosas, he tratado de mantener reuniones con prácticamente, no te digo la mayoría, pero más de la mitad de los de los que se estaban, este, eh, digamos, manifestando en esa posición. He tratado antes incluso de las elecciones con bastante tiempo como para que ellos puedan participar en las elecciones y del Congreso. Este, y, y bueno, finalmente eso no se dio, eh, decidieron ir por otro lado, pero ellos siguen siendo parte, son afiliados, siguen siendo parte y yo creo que eh, hay algunas cuestiones que pueden este, conversarse, pero siempre dentro del ámbito de la institucionalidad, sin agresiones, buscando este, buscando acercar posiciones y, y tratando de encontrar ese camino en común, que es lo que a nosotros debemos, este, parte de nuestras obligaciones es también este, encontrar ese camino para para llegar este como decía a las elecciones del año que viene con con una buena performance y con toda con todos este, trabajando adentro ¿no? uh -huh. eh, eh, ya que estás dentro de la cuestión personal te pregunto eh, qué opinión tenés de juan Carlos tierno eh, si es que se puede estar cerca de, de una de, de, de, de, un, de una mezcla entre comunidad organizada y la libertad avanza eh, una persona que También ha pasado por el peronismo, una persona que ha sido condenada por abuso de autoridad, que estuvo como Ministro de Seguridad, donde, por ejemplo, entre otras cosas, le pegaron un tiro en la cabeza a un cazador en General Pico, es una persona que ha hecho campaña con la imagen de Javier Milei, eh, pero no sé si está dentro de la Libertad Avanza. Ustedes, por menos vos, ¿cómo, ¿cómo ves esa posibilidad? No, yo esa posibilidad no la veo, evidentemente, eh sí, antes incluso de que sea este Partido Libertario, antes de que tenga uh -huh. digamos personería, este, hubo algunos participantes en donde hubieron acercamientos con Cierno. Eh, yo en ese momento formaba parte, pero no en ningún momento tuve ninguna ningún acercamiento con con Cierno, este y creo que no es no es digamos alguien que nos represente de lo que nosotros estamos buscando, digamos. Este y eh, en lo que hace a, eh, bueno, a, a, a, su, a mostrarse digamos este como eh, defensor o que tiene la, la bandera de Javier Milei, y creo que en ese caso hay un montón de digamos de personajes públicos o políticos que han tratado de sumarse a este, agarrando un poco las este, los, los beneficios las ventajas que puede traer este, un, una buena performance del gobierno nacional, Uh -huh. eh, y, y bueno eso eso sería todo digamos porque no no creo que desde el punto de vista de, de, del partido del, ni del punto de vista de los que integramos el partido este sea tierno una persona que nosotros querramos está trabajando con él bien no... tierno tierno no los representa pero te pregunto patricia bulrich sí representa la libertad avanzada bueno en este momento está Está participando en el gobierno, sí, vamos claro. a ver si finalmente todo, es, eh, si finalmente termina integrándose de manera definitiva no en el, en, en la libertad avanza como partido, uh -huh. esas son parte de las definiciones que tienen que venir en estos primeros meses del próximo año. Bien, ¿y cómo está siguiendo la, la cuestión de la legislatura? Eh, por lo menos el PRO, que es un aliado del gobierno nacional, por lo menos a nivel nacional, este, hay muchos eh, legisladores que están votando, levantando la mano a favor del gobierno nacional. ¿Cómo estás viendo eh, lo que está pasando a nivel provincial y si es que esas actitudes representan las ideas libertarias? Eh, bueno, mira la verdad que el desempeño de la legislatura en general en La Pampa... Este, se le pueden hacer bastante críticas. Yo creo que eh, que ahí también nosotros buscamos, obviamente no en estas eh, en estas próximas elecciones, este, tener una representación genuina y esperamos que esperemos que haya este de parte de la, de, la, de la comunidad pampeana este el apoyo suficiente como para también hacer un cambio ahí en, en la legislatura pampeana y en el gobierno pampeano, este no va a ser este próximo año, pero sí en el en el 2027 que es nuestra Nuestra meta final este trabajar para eso uh -huh. o sea para que haya alguien de la libertad avanza puro adentro de la legislatura sí totalmente uh -huh. ese es nuestro nuestro objetivo este que tenemos de llamémosle de, de un poquito más largo plazo que bueno no, no es tanto tiempo pero pero bueno lo más inmediato están las elecciones del año que viene nosotros tenemos claro que que sí o sí tenemos que pasar por el 25 para poder llegar al 27 bien consolidado Eh, ¿Cómo tomaste o cómo tomaron desde la Libertad Avanza las declaraciones de Silioto cuando dijo que el 2027 se termina su carrera política? La verdad es que este, no no tengo una evaluación del punto de vista del partido la verdad es que no lo, no lo he charlado con otros integrantes eh, se o sea, decir, ¿Pero no, hay... no le llamó la atención esa, esa frase? Sí, es raro eh, a ver Eh, puede ser que se anticipe por una cuestión interna también a, a abrir las puertas este, viendo que ya no puede ser candidato y, y bueno buscar un poco incentivar un poco el crecimiento de algunos este, eh, referentes de su espacio político pero yo no creo mucho más de que sea que, que venga por ahí digamos no creo que sea algo referido a, este, al, al, al, a nuestro espacio digamos este a lo sumo será que no quiere enfrentar este una fuerza que está creciendo y que este, como decía antes nosotros estamos convencidos de que vamos a tener una buena performance el, el único el único vínculo lo que el, lo, o la única asociación que puede hacer es por ahí digamos Bien. Eh, Fernando, última pregunta, y tiene que ver con también con un laburo que hacemos desde nuestra radio, que es una radio comunitaria, que es una radio que está instalada en muchos barrios de la ciudad de Santa Rosa, por supuesto que estás en pico, pero la situación debe ser algo similar. Eh, ¿La Libertad Avanza tiene eh, alguna alguna conexión con los barrios populares? Digo porque hubo muchos votos de esos barrios que ayudaron a que hoy en día el gobierno nacional esté... Esté gobernando el país, y también ganó acá en la provincia de La Pampa. Ustedes como militantes, ¿les interesa ese tipo de militancia barrial, más cercana a las personas que menos tienen, o lo ven de otra manera? Bueno, a ver, el espacio es abierto, el espacio, digamos, como partido es abierto, Eh, particularmente en Pico, es lo que más conozco, como te decía, este, nosotros dentro de nuestro grupo de trabajo tenemos gente de, de todos los orígenes, de todos los barrios y de todos los niveles socioeconómicos, ya me llamémosle. Uh -huh. este, incluso te diría este, también de diferentes religiones, eh, así que acá en Pico la verdad que lo que te puedo decir es que nosotros siempre tuvimos una integración total y absoluta y hemos tenido incluso participantes Este, yendo también a, lo, a los barrios este, colaborando con diferentes situaciones que nos nos han permitido es decir la gente se ha acercado y nos han permitido también acercarnos a nosotros y siempre hemos tenido muy buena respuesta y recepción y nosotros no, no nos interesan más las ideas no tanto la situación eh, socioeconómica por el cual puede estar atravesando hoy una, una persona una zona o un, una comunidad de un, determinada eh, a nosotros nos interesa trabajar sobre el conjunto no no esté solamente este, el, haciendo foco por una cuestión eleccionaria este, sobre un sobre un, una parte de la población uh -huh. eh, creemos que todos este, todos somos este, partícipes y, y, y, y necesario y por supuesto que buscamos que toda la situación pueda económica, de asistencia, este de, de trabajo, este mejores eh, a nivel nacional y particularmente en la Pampa que es para lo cual nosotros estamos trabajando. Y y cómo cómo, cómo hacen ustedes o por lo menos cuál es la idea tienen que una persona se acerca, una familia se acerque diciendo que no llega a fin de mes o que no tiene para comer ese día y ustedes le hablan de ideas, que está buenísimo y es y también Eh, hasta es entendible que bajen esa línea, pero con las ideas por ahí nos no, no terminan de, de poder comer o de comprar algo que necesitan, más allá de que es cierto, no les, no les solucionan el problema, pero el problema está, el problema es que la gente no tiene para comer, o muchas de ellas no tienen para comer, y desde un espacio político uno estima que están para solucionar esas cuestiones, ¿eso cómo lo dirimen ustedes? Claro, particularmente ahora nosotros este, el trabajo que tenemos que hacer es es el cambio cultural, en eso es donde nosotros estamos poniendo mucho foco, por eso es que siempre trabajamos sobre las ideas y sobre el acercamiento este, hacia hacia las personas que este, quieren acercarse a, al espacio. ¿no? Eh, cuando nos toque ser gobierno y tengamos las gestiones en nuestras manos, este ahí vamos a poder solucionar... Eh, muchos de esos problemas que actualmente aquejan a toda esa parte de la población. Y que a, en todos estos años este no ha habido la política, este, o por lo menos quienes han sido gobierno, no han tenido la suficiente destreza como para darle solución. Por eso estamos como estamos, ¿no? Uh -huh. O sea, están esperando llegar al poder para atender eso. En La Pampa sí. No uh -huh. tenemos hoy... Hoy, hoy por hoy no tenemos la posibilidad de, de gestionar, digamos, este, por, pero nos estamos preparando para para poder hacerlo. Bien, eh, Fernando Suárez, referente de la Libertad Avanza en Pico, gracias por tu tiempo con Kermés. Si quedó algo por decir, por supuesto que te estamos escuchando. Bueno, Mauro, no, te, te agradezco el espacio y obviamente quedo a disposición para cuando cuando necesiten o, o haya alguna próxima entrevista, este, totalmente a disposición. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Fernando Suárez, parte de La Libertad Avanza, en General Pico, entre otras cosas, le cerró la puerta a Juan Carlos Tierno, dijo que Tierno no los representa, y también tiró esta frase polémica, nos interesan más las ideas que la cuestión socioeconómica.